En la sintonia de la 97.7 ràdio amb el treball en el control de Arturo Delgado vos parla com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que es podeu sintonitzar per la 97.7 de la fM aplicació per a dispositius mòbils d'Android i d'Apple, en el TuneIn com la 97.7 ràdio i en la web com la 977.com. I a més, vos recorde que ja teniu a la vostra disposició per a opinar, per a parlar, per a suggerir, per a indicar, per a criticar està a la vostra disposició nostre Twitter arroba esports97nit arroba 97 nit el 97 en xifra, en número Bé, doncs pues, l'actualitat del dia en el València ve donada per el ressò després de l'extraordinària actuació en la jornada d'Ira amb la selecció espanyola de Paco Alcácer Ens trobem encara en ixe que acaben de deixar o que acaba de deixar el futbol de seleccions per a endinsar-nos de seguida, ràpidament i de nou, en la competició domèstica. En la Lliga, ixa Lliga, que tornarà el diumenge a les 5 de la vesprada, Mestalla, entre el València i l'Espanyol, per a les 4 i mitja, en esta mateixa sintonia, en Esports 97 el partit, amb el València-Espanyol, el futbol en València. El cas és que el València, com deia, es troba en ixe impàs entre Anar... Uh, reincorporant als internacionals que han viatjat amb les seues seleccions uh, Pau Latina i van incorporant primer van ser els portuguesos avui ha sigut Paco Alcácer demà serà José Luis Gallari i Dixous uh, serà uh, Sofian Feguli l'Algeria que és l'últim en incorporar-se després de període de seleccions en aquest impàs es troba també el futbol que mira per un cos cap a l'altre al eh, que dona de sí el futbol d'equips nacionals i que mira per l'altre costat a l'actualitat competitiva que ve marcada ja en el cap de setmana i en el cap de setmana lògicament serà notícia o no la incorporació dels jugadors que tenen algun dubte o algun colp, com és el cas de Rodrigo Moreno, del davanter del València Club de Futbol que després d'haver competit en el dia d'avui pràcticament tot l'entrenament la idea, la intenció i la previsió és que sí estigui davant de l'Espanyol. Però, com dèiem, no sabem si estarà encara per als 90 minuts o no. Situació que també ens ve al cap en el dubte de Sofian Feuli, qui vindrà a dos partits molt exigents, més enllà dels rivals pel fet dels terrenys de joc en els que ha de jugar, i probablement no tinga que prendre una decisió al respecte de qui va ser qui jugui com a titular... O si este va a ser un dels canvis previstos durant el partit Més enllà que eh, no estigues obligat a fer-ne altres Esperem que no Per altres tipus d'eleccions Per cert, eh, me conten que a Anglaterra s'han disparat alguns rumors Quan han vist que David Jiménez Silva Ha passat este matí per paterna a saludar els companys No passar absolutament res El que fa és que el bo de David Jiménez Silva a Ara té pues, eh, allada en la Secretaria tècnica Encara que no l'ha vist Però està Rufete está Pipo Baraja, está Curro Torres, que habían ser companions de David Jiménez Silva en els primers años de Silva del y en el valenciani i els últims de Rufete, de Baraja i de Curro, en el València Club de Futbol. Ha passat a saludar, té molts amics en el club, que treballen encara en el club i no ha sigut més que això, però clar, ja sabem com són en Anglaterra, que Serra Garland va perdre fumar i ja han començat a expandir se rumors sabedors que Peter Lim està darrere del València, que se podria fer una inversió milionària, etc res de res, simplement David Silva ha passat a saludar, punt i final i no hi ha eh, tres potes que buscar-li al gat, ni per perquè tenien quatre i per tant Silva ha passat a saludar. Saludar. También que a alguna cosita de, del tema del proceso de la venda De estos documentos que se han de asignar Exactamente, qué es el que se va a asignar y cómo se va a asignar eh, Que sí, que todo el mundo dice que ya está Que no venían chicos flecos y que en lo importante ya corto tal Pero es que van no pasantes 10 y no acaba de, de tancarse la situación Y sentiré más rufete Eh, com eh, Sou també bons lectors de premsa esportiva I imagine que tiréu l'entrevista Que venia a publicar a dumenge En Rufete Al Deli Superdeporte eh, Anem a sentir fragment d'aquesta entrevista Que li fa Carlos Bosca Rufete I més que el que diu Que està molt bé I és interessant Anem a sentir com ho diu Anem a sentir a un tipus perquè ell no sabia que això se n'anava Emetre. Això és es una altra que li hem pegat, amb la nuència de, de Carlitos Bosch, a Rufo. Però anem a sentir a un tío absolutament convençut de tots els valors que vol que emanen en la plantilla que ell, Ayala i Salvans, han confeccionat. I crec que és important, crec que val la pena. Um, anem a sentir una persona amb una fesega, amb una creença absoluta en que la línia que ha agafat és la línia que li fa falta al València l'altre dia, el Dijous que estigui mixt en la tertulia, va donar una clau de la qual parlem molts periodistes però parlem del 50% d'aquesta clau que és que Rufete coneixia com era ixe vestidor guanyador en efecte, però també Rufete va assistir a la destrucció ixe vestidor que és l'altra part de la, de la història del binomi i jo crec que és, que és interessant sentir-lo, eh? jo crec que eh, va ser molt important en el temps de tertúlia, que estàvem a cicar si els bosques que ell va fer l'entrevista eh, anem a sentir tres fragments de la conversa que jo crec que vos van deixar bocabadats, eh, repetim, només enllà de pel que viu, que és important per com ho diu, per com viu el que està dient i crec que vos va agradar i molt, eh, és un document per a no pereixus. El han a partir de les 12 Però ara i com sempre, a les 16:37 és el moment de repassar i de fer pues, la imatge o el mapa de l'actualitat diària, repassant els actualitats del dia en 5 fotos. Alcaça confirma que té una oferta de renovació i que vol quedar-se al València molts anys tengo muy claro lo que quiero y lo que quiero es eh, seguir muchos años aquí en el Valencia eh, disfrutar eh, del fútbol aquí en el Valencia y sobre todo eh, darle también las gracias a toda a toda afición porque el, el cariño que, que me dan día tras día yo creo que es especial para mí La equipa entrenada en doble sesión y además destacada es que Rodrigo podría estar para jugar davant el español el domenche en temps d'ertúlia, com vos he dit, algun dels fragments de l'entrevista que Carlos Bosch li va realitzar per a Superdeport Rufete. La efusivitat del secretari de Tengu del València quan parla del club és més que eloqüent. Paren en a aquest xicotet fragment de veu. Però aquí hi ha un èxit molt gran, que és que aquest club és molt gran. I nosaltres crec que el millor que tenim és que ne convencim en un segon... Feliz aniversario Perón llevando una esportiva que hoy celebra los seus 105 años de historia. Las páginas más daudas son las del presente, como recordó el defensa Héctor Rodas. Es un día importante, creo que 105 años no cumple cualquier club y, y encima ahora mismo, pues bueno, a partir de, del centenario, que yo creo que que es un año importante, ya que bueno, eh, quiero decir que este, que este grupo sigue haciendo historia i el València Bàsquet ha guanyat 89-95 en el seu segon amistós a dues setmanes de la Supercopa que precisament és sorteig a de demà Pablo Aguilar amb 25 punts 5 triples ha sigut el màxim encistellador del partit les 11 i 39 prenem una miqueta d'aire i ja esteu amb vosaltres vos recorde podeu opinar del que vulgueu Arroba esports 97 nit Arroba esports 97 el 97 el número nit 11:39, una pausa prenent aire Y anemos a más temas, que hoy son un fútbol. Este año la vuelta al cole será más ligera con Levante, el mercantil valenciano. Consigue gratis un portaalimentos con doble contenedor apilable, válido para microondas, para mantener intacta la comida y disfrutarla en cualquier lugar. El próximo domingo la cartilla de cupones del portaalimentos con Levante, el mercantil valenciano. No te quedes sin él. Gastos de envío y manipulación 1,50 euros. Notición, notición. Dormitienda amplía su promoción, pero solo 15 días. Aprovechalo. Tres colchones al 60% y todo su producto al 50% de descuento. No te lo puedes perder. Visita Dormitienda y a descansar. Esports 97 NIT. Manolo Montal. 97.7 les 11 de la nit i 40 minuts tot i que ahir va ser protagonista en la sintonia d'esports 97 nit en directe, després del seu gol amb la selecció espanyola després del seu debut olejador amb la selecció espanyola avui era moment de sentir de manera més reposada i en sala de premsa Paco Alcácer el davanter del València Club de Futbol que en el dia d'avui era qui passava per davant els micròfons dels companys per respondre tot tipus de pregunta ahir ja donàvem Eh, o Estos dies venim comentant De la renovació de Paco Alcaza De que el club el vol renovar De que ja hi ha una oferta del club eh, Que ja tenen els seus representants Que hi ha predisposició per les dues parts I una oferta que, eh, De la qual parlava eh, Carlos Bosch el dilluns ja en el Supermurcielago Que el mateix dilluns a la nit Ja comentàvem ahir Així en eh, Esports 97 nit I que en el dia d'avui Ha reconegut el mateix jugador En sala de premsa el Valencia se ha, se ha interesado en, en mí, en, en, en la renovación y, y yo estoy encantado de que de que sea así y, y si llegamos los dos a, a buen puerto pues podremos hacer feliz tanto al Valencia como, como a mí, que, que a mí me gustaría estar muchísimos años aquí. Tengo muy claro lo que quiero y lo que quiero es eh, seguir muchos años aquí en el Valencia, eh, disfrutar eh, del fútbol aquí en el Valencia y sobre todo... Eh, dale también las gracias a toda a toda afición porque el, el cariño que, que me dan día tras día yo creo que es especial para mí. Un Paco Alcácer que lógicamente arriba a esta conclusión de volver a continuar yo si siendo Valencia porque según los las propias palabras es ser muy valorat Si no me sintiera valorado ni, ni mucho menos no, no estaría a gusto aquí y, y no, estaría, no estaría jugando y yo creo que Se están portando muy bien conmigo, están confiando conmigo muchísimo y, y yo tengo que seguir dándole respuestas conforme, conforme estoy dando, porque al fin y al cabo esto va, esto va por números y, y hay, que, hay que ampliarlos. Moltes voltes, esbitats de comunicació creen debats eh, on no els hi ha. A voltes ens passa, em eh, en tornes mea culpa per la part que em toca. Eh, parlàvem moltes voltes, ho hem parlat ja, de la competencia que vota ver en la davantera con la arribada ya de Negredo, a mes de la existencia ya en la plantilla de Rodrigo Moreno. Bueno, Paco Alcácer habla de manera extraordinaria de Negredo y a mes a mes habla con una sencilleza y naturalidad absoluta sobre el fet de la competencia en la davantera. Negredo ya ya sabemos el nivel de jugador que, que es y, y los números que tiene y tanto con, con la selección como como en el Manchester City que, que estaba yo creo que, que es una, un buen fichazo una, una incorporación muy buena y la verdad que una delantera así yo creo que, que es para estar muy contentos y, y hacer un buen año como lo vamos a hacer somos tres delanteros somos tres que, distintos más más o menos no yo creo que Rodrigo también puede caer un poquito más a banda Negredo puede ser también un segundo punta incluso yo Y yo creo que, que los tres no podemos comprender bien, pero al fin y al cabo eso no lo, no lo decidimos los jugadores, lo decide el entrenador y, y esas decisiones del entrenador hay que hay que respetarlas hasta el máximo y si confían los tres por pues los tres al 100% y si confían en nosotros dos, por ejemplo, pues yo apoyo a los desde fuera. Un Paco Alcañer que hablaba de la comunión extraordinaria que se sent ahora les dará en el estadio entre el equipo y afición y remarca que sí, que no harán esa comunión, pero que ya la han pasado, que si se fue una una buena temporada el público ya va a demostrar que no le dio nada es que en el equipo el año pasado ya a pesar de no hacer una, un buen año yo creo que, que hubo una unión entre, entre afición y club y, y equipo que, que hacía tiempo que no había y, y este año se está, se está viendo en el campo que, que todo es más fácil y, y todos es más estamos todos más unidos que, que al fin y al cabo eso dentro de un equipo es muy importante y pero tiene un paco quecer que eh, paraba del que voy a aportar, un jugador que entra de noves al equip nacional a la sele selección que es el que vol aportar un davanter cuando don la oportunitat de enfundarse la samarreta roja del conjunt nacional. Los delanteros cuando, cuando nos convocan en este tipo de, de partidos y, y para cualquier partido lo único que queremos es, es aportar nuestro gol ¿no? ya que es lo que, lo que nos toca hacer dentro del campo, pero aparte de, de meter goles también tenemos que trabajar para el equipo tanto defensivamente como ofensivamente para, para ayudar al, al, al compañero que tenemos al lado esperemos que sea el primero de muchos no, de cara al futuro no no, no, no dijo nada, sino que la, darme la, la enhorabuena y que y que siguiera así conforme conforme lo estoy haciendo que, que es el camino a seguir Las palabras de Paco Alcácer que hoy se ha reintegrado los en este matiz paterno qui, qui també ho ha fet i ja ha les sessions És Rodrigo Pensem que Rodrigo va estar per al partit davant de, de l'Espanyol Està fossant però creguem Que arriba per al partit davant de, de l'Espanyol I és una bona notícia per a Nuno Espírito Santo Perquè a més L'altre jugador que pot jugar en aquesta situació Que és Fegulí va vindre molt cansat Bàsicament perquè arriba Dixous Fins Dixous no arriba Als entrenaments i perquè va haver que jugar sobretot en tenets de joc eh, poc recomanables per a un professional i això pot passar factura i sí que esperarem a com resol la incògnita de l'interior dretà el técnic del València, Nuno Espíritu Santo qui per cert ha decretat demà entrenament 9 i mitja de matí a Paterna a porta a oberta per tant si vostè vol demà anar a veure el València Club de Futbol entrenar 9 i mitja a les instal·lacions de Paterna a l'entrenament que el qual disposa Nuno Espíritu Santo dels que tornen ja vos hem dit que eh, ahir tornaven els portuguesesos vull tornar al càfet i demà torna José Luisís Gallà. El lateral esquerra que ja huii li ha alçat el lloc de titular a Joan Bernat en el lateral esquerre de la selecció sub 21 que dirigiix Albert Celades. Ha jugat els 90 minuts. Eh, per cert, ha tingut una topetada fortíssima amb Farcas, el lateral dreta de l'equip austríac, a la fi empata 1. Eh, me diuen que el colp i res més. És cert, és cert que a més el jugador ahir se va torcer una miqueta al turmell d l'entrenament, però que tampoc sembla que li molesta massa, li molesta massa, perdó. Per tant, ni per eh, la ladolència de turmell de l'entrenament, ni per la tropettada d'avui eh, res fa pensar que puga perilr el concurs de gallà per al dimecres eh, en Mestalla i estarà davantecs eh, el diumenge no, en més hi estarà davant de, de l'espanyol. I, per cert, també, dir que eh, el club eh, ha informat que eh, tenen ja 36.000 socis i que continua obert el període de nous abonaments per a traur-les l'abonament en Mestalla, que està una miqueta per damunt del que s'estava l'any passat sense enguany haver accedit a l'equip a competició europea, té mèrit. Significa que, en efecte, el valencianisme ha despertat, s'ha reactivat i que n'hi ha il·lusió en el carrer. Del tema de la venda... Bàsicament, bueno, esperen que se firme o que se pugui assignar esta setmana. Això és el que estan o del, del qual estan avisats els patrons. Eh, el BAC de moment no diu res eh, i la Fundació el que té la percepció és que de moment l'únic que es va assignar o els documents que se van assignar són els del refinançament del deute del València. Que, per tant, la compra de les accions es quedarà per a més tard. Per, però, clar les dos parts consisteixen en que no haver entre entrebancs, en que en l'essencial n'hi ha un acord total entre les dues parts però que continua a haver eh, haver-ne pues, eh, això, eh, flecos que s'han de tancar, però aquests flecos pues, van passar tres dies i no se tanquen i no es que hi hagi desconfiança, ni molt menys però si hi ha una certa fartera, un hartazo que es diu en castellà de sí, ja se va fer, ja se va fer però no s'acaba mai de fer perquè eh, de fet alguns diuen no, que ens, ens avisen d'aquesta setmana eh, Estigan preparados para que se pot signar però també es diguen el mateix la setmana passada. Però, de qualsevol manera, sí que es pensa que no va haver eh, més eh, situació que Ixa. Que, a més, quan tot això ja estigui assignat, i ara que donar l'okei okay de la Fundació al protectorat, i després el protectorat aprovar la, la venda final, eh, a final de mes no que passar, no, o de final de mes no té que passar la cosa. Com hem comentat moltes voltes per a que els documents definitius estiguen signats entre una part i l'altra. Eh, signats a excepció de saber què va passar en el famós Pai de Portxinos, que és eh, un dels entrebancs importants. Crec que dilluns que ve hi ha eh, una, reunió de, una reunió del ple de l'Ajuntament de, de Ribarroja on eh, s'ha va parlar d'aquest tema del Pai de Portxinos i de què es fa amb ell eh, i haurà que estar pendents d'aquesta situació i d'aquesta reunió del consistori de Ribarroja del Turià les 11.49 i com vos diem després anem a sentir a Arrufete eh, fragment, són fragments de l'entrevista que li va realitzar Carlos Bosch a Arrufete per a publicar el diumenge en Superdeporte eh, l'entrevista imagine que la llegireu la llegiriu en el seu dia el diumenge era molt bona però hi ha un matís que és el to en el qual parla Rufete. Com se creu Rufete ca, cadascuna... En principi, la, la, era una entrevista cara a cara, face to face, entre, entre Carlos Bosch i Rufete. En principi, no anava a metres, eh? vol dir, podria estar més distès, est... però mireu, pareu atenció, quan parla del València, eh, com se li prena la boca i com se creu. Paraula per paraula, tot el que está diciendo, compensa quizás es la línea fundamental a seguir para tornar a hacer un Valencia Gran? Este es Rufet en conversa con Carlos Bosch. Aquí el éxito, sí, se puede atribuir a, a las personas, a Fabián, a mí, a Joan, al presidente, pero aquí hay un éxito muy grande que es que este club es muy grande. Y nosotros creo que lo mejor que tenemos es que a quien le amamos ya va convencido. Le convencemos en un segundo porque estamos tan convencido de que este club es, es uno de los más grandes del mundo, que la gente se convence. La gent en un segon és convenç perquè estem convençuts de que és el club més gran del món. Doncs, pues, home, eh, és un bon punt de partida, que voleu que us digui. I després sentirem algun fragment més del que pensa i del que sent Rufete com a secretari tècnic del valencia de futbol. Això serà en temps de tertúlia avui amb Carlos Bosch i amb Pablo Leiva, complet de Superdeportes, i amb Abel Muela, el company al qual tenim infiltrat en la sexta fet valencianisme i que des de Madrid, sabeu que en un any tertúlia a altres companys de fora de València i ell és un dels que eh, va estar amb nosaltres. 11.51, fem una lleugera, pausa, tanquem de moment la informació de València que en reprendrem en temps de tertúlia i ara anem a parlar del Llevant, que està d'aniversari i celebren el 105 anys ni més ni menys.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 11.52, Esports 97Nit en la 97.7 Ràdio, fent esport cada nit, ací amb la vostra companyia, eh, recordeu que podeu opinar en el nostre Twitter, arroba Esports 97Nit, Esports 97Nit, que està obert per als vostres comentaris. El llibre d'un esport llevant, que avui, com dèiem, celebra el seu 105 aniversari, per tant, felicitat a tots els eh, granotes, i dir que han tornat eh, a la feina en el dia de d'avui, o que continue la feina el dia d'avui, que han tornat 20 i la 12, dos dels internacionals pero 20 la B, pero la Dua amb lesió de grau 1 en la cuixa dreta després del Marroc Qatar i per tant tindrà que evolucionar per avorre com està i ja la Dua de cara al partit del dissabte demana un moment a entrenar a les 10 mitja serà el moment en el qual l'equip de José Luis Vendilívar tornarà per a preparar el partit davant el Màlaga ha parlat Rodas, el central del Cabañar i dels homes granotes per excel·lència eh, i parlava lògicament d'eix aniversari del Lleva Antonia Esportiva i lògicament de que aquest present és probablement la part més dolça d'aixos 105 anys d'història Sí, yo creo que es un día importante Creo que 105 años nos cumple cualquier club Y encima ahora mismo, pues bueno A partir de, del centenario Que yo creo que, que es un año importante Ya que, bueno, eh, quiere decir que este, que este grupo sigue haciendo historia Yo creo que fue un año en el que El Levante pues, resurgió como la de Fénix eh, Ascendimos a primera división Y creo que estos últimos cinco años Han sido los mejores de la historia del Levante Es Esbiros de la historia de Lleva Antonio Esportiva Del cual repasaba Eh, el Records el Central. Bueno, recuerdos tengo muchísimo, yo creo que es un orgullo haber podido estar y participar en, en los mejores años de la historia del Levante y me quedaría pues sobre todo pues con el ascenso que era un ascenso inesperado, pues haber pasado con el Levante por, por Europa y luego pues haber estado 5 años consecutivos en, en primera división. Y por último, un uh, Héctor Rodas que ya parlaba de la actualidad, y la actualidad pasa por Málaga, por puntuar el proper cap de semana en el Camp de la Resolva y continuar y ansetar uh, ya, uh, estrenar, el caseller de punts del Levanto Unión Esportiva en la campaña 2014-2015. Sí, no, el míster está muy encima, tenemos todo, muchas ganas de, de puntuar en primer partido en Liga y vamos a, a luchar y a poner todo lo que tengamos en nuestras manos para, para conseguirlo. Per tant, com dèiem, el que torna de als entrenaments i hi haurà que estar molt pendents d'aixa eh, lesió d'Isamela Duà a veure quina és l'evolució del futbolista del Marroc que es va lesionar en el partit contra Qatar i que lògicament va ser un dels temes d'atenció para el propio entrenador de Calabore, el once que puede en el estadio de la Resolididad. Tenemos cuatro minutos y medio para llegar a las 12, cuatro minutos y medio para hablar de básquet. También nuestro compañero Juanma Romero. Hola Juanma, ¿qué tal? Muy Hola, bona nit, perquè València Bàsquet ha guanyat 89-95, eh, 6 punts de diferència davant el conjunt del Bàsquet Sevilla, on destaca l'actuació rutilant de Pablo Aguilar, 25 punts, 5 triples per al nou jugador de València Bàsquet. Sí, una bona notícia, no? Perquè, com veien deien ayer, ahir, és un jugador que no havia, poder, eh, no havia pogut jugar en el primer partit eh, davant el Múrcia, en el, Coy, el el passat dissabte. Per això els problemes en el turnet, Lluia ha jugat, eh, també ho ha fet eh, Romain Sato, però sense cap dubte el Granadí, que ha sigut el més destacat del partit d'avui, en una victòria treballada eh, per al Conjunt Taronja, que eh, ha hagut d'acudir inclús a la, la pròrroga després de que el partit final en empat a 83, però ahir el València-Bàsquet s'ha mostrat més sòlid i sobretot més encertat en un Pau Ribas que ha notat 8 punts també en, prova, en aquests 5 minuts i que a la fi l'han donat aquesta segona victòria, dos partits, dues victòries per al conjunt ja que esta setmana va continuar el seu perible per Terres Andalusas perquè a partir del pròxim dijous va participar en un torneig a Màlaga on se va enfrontar Primer el eh, Unicaja i després el Farafre davant el, el Reial Madrid. El parlament de Pablo Aguilar, però jo crec que tampoc es pot deixar de costat una volta més l'aportació de, de Sato, que continua sent un home fonamental en els esquemes de l'equip de Berlimit Perasovic. Sí, si sí. el València Basquete per a esta temporada ha fet quatre fitxatges, jo crec que una de les millors notícies que, que ha tingut també ha sigut la renovació de Roma Insato, no sé si cap dubte l'any passat, un dels millors jugadors junt a, a Justin Dolman de, del Planter Taronja, ¿no? ha renovat per dues temporades, és un jugador ara mateix jo crec que necessari pels esquemes de... Belimir Perasovic i Junta Lutsic eh, jo crec que formen una parella d'alers de, eh, de lo millor que ara mateix podrem trobar en la, en la lliga espanyola, no? Con lo mm. qual crec que, que és un jugador molt important, molt interessant i que sobretot eh, en esta pretemporada pues eh, va a agarrar la forma después repetiente de que no haya pogut, no no pudiera participar en ese partido ante el en Murcia. Juanma, además eh, se sortecha la Supercopa, que es el primer título que en Wayne va a disputar el Valencia Basket, Madrid o Barça te van a tocar. Sí, serà a les 12 del migdia, un sorteig, con tu deies, eh, molt curquet. Eh, eh, sabrem si serà el Barça o el Real Madrid, que són els caps de sèrie d'esta Supercopa. L'altre equip serà el Baskònia, que actua com a anfitrió. i ha que recordar que el Madrid va com a campió de Copa del Rei, el Barça com a campió de Lliga i el València-Bàsquet va com el millor equip eh, classificat en competicions europees, no? després de guanyar la Laura Caute mà conixerem i se sortej una supercopa que recordem se disputarà el divendres 26 de setembre i el dissabte, en cas de guanyar que esperem que així siga, la final seria el 27 també al Bois Arena de de Vitoria. Ja, Tan que més queden 1 minut i mig, Mundial de Basket, ui s'han jugat dos partits de quart de final, la païsa dels Estats Units ha segut tantologia. Sí, sí, ha plantat cara a Eslovenia en la primera part, eh, guanyava per sol, a sols 7 eh, punts, però ja en la segona part ha mostrat la seva superioritat, i bé, bueno, els Estats que estan complint un guió, i un quadre molt més assequible que el que va tindre Espanya, no? que, que demà tornarà a escena, una selecció dels Estats Units que se medirà a Lituània, que avui ha eliminat a Turquia i que serà, per tant, la primera semifinal. Demà juga Espanya a partir de les 6 davant França i després veurem també el eh, otro partido que yo creo que sea importante, eh, pero a ver si Brasil es una de las, eh, yo creo que selección a la que se perfila como la posible rival de, de España, al menos es la, la mea apuesta personal. Es apuesta personal. En 20 segundos, ¿es eh, eh, para preocuparse el estatal físico de Gasol o arriba? Jo crec que va arribar, eh? de fet, eh, Espanya ha tingut quatre dies de descans, que jo crec que l'ha ambigut eh, prou massa bé al, al jugador de català de, de la selecció espanyola i, avu atenent a les declaracions d'Oenga. Pues ha dit que, que no és res greu i que el jugador es troba bé el qual Jo crec que demà estarà a un bon nivell per, a, per intentar ajudar a l Espyà aconseguir a les cinc finals que en principi han de ser una realitat, però és eh, es esport i demà demàm el que, que passa. Gràcies,. Adeu, bona nit. Tanque a la primera mitja ja a l allalà la tertúlia, Et xarà una devinga. 97 NIT La Tertulia Les 12 del anillo De revolucionat No estaban tramper la porta Alzato un metro alt, Al tele Arturo Delgado Alzato la Demetria Pablo de Carlos Mosul Deporte Boran ¿Y qué, qué pasa? Es que, es que Arturo Arturo Para empezar No me puesto Ninguna de las dos canciones Que, que hemos ah. quedado Ah, vale, este, esta vale semana. Esta es vale. la semana, ¿tú? Hombre, por favor Ya se pelón, vas ¿Qué sé Pablo Leyva? No tengo ni idea Vete caña, Arturo Que Pablo no se entera Que este es mucho N ¿Ya sabes lo que es? Sí ¿Qué, yo... qué, ¿Qué es? No me sé el no, nombre Pero sé cuál es <risas> <layas> claro. Dios, No cuál no es Claro No sé si ves Es Don Diablo ¿Y por qué Don Diablo? Udicenme la pregunta me le viene al pelo Carlos, ¿eh? Tampoco no, no, no la pilla. Tampoco, no. tampoco hay que dice Marín. ...Pero es aunque Pablo no la ha pillado. Sí, sí. <risa> y dos vinos, ya saluda Carlos Bosch. Pablo le iba super Supereporte. ¿Qué tal, Bonanit? ¿Cómo Ana? estás? Pues... Para no saber las, la cansoquera, porque eres Molchove, tú es una sudadera de la selección alemana <risa> que va a guañar, si no recuerdo mal, el Mundial del 90-16 de camiseta. Correcto A un de esa Andreas Bremen Desde el punto de penal Contra la Argentina En el Olympi de Roma Esa es Pues eh, Esa es eh, eh, La dada Quien no conocía la cansó Porque era mucho Pero sí de una samarreta O Una chaqueta de sandal Permió ir De la Alemania Cuando era la República Federal De Alemania Que encara no estaba La Alemania unificada Eh, és que uno ja té una, una pila d'anys i lògicament eh, eh, s'ha recordat aquestes coses Bueno, senyors, ara entrarem d'un en Don Diablo perquè eh, hem de donar, jo crec que repassa el que hem dit a la primera hora ara ho desvelarem, primer saludem ja el tercer dels contertulis, s'incorpora eh, per primera volta en aquesta tercera setmana de programa, gent que va a fer ciència a projecte, que va creixent dia a dia i és eh, un dels això seria un quinta columnista eh, <laughs> que és un quinta columnista, no? és un infiltrat, no? sí, sí, sí, el tenim allí un en... pagaidista el tenim allí infiltrat en Madrid fen el kepot porque ha molts, pero ahí está Fen valencísimo con pod de las está Hola Abel, buena buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo Bienvenido a Sports en la tarde, Eh, más bien un topo, ¿no? Que es lo que se lleva por aquí en Madrid. Topo, dicho... ah, un topo. Mira qué mira que ah. ve. Mira cómo dominará, mira cómo dominará mira, la, mira jerga. la jerga. Eh, eh. Hay, hay que mover la jerga, alguien marilla. Yo, yo creo que el topo es la apropiada. Sí, Aliantita, Jordi Diébole, que no torre a posar el cartel de se vende. Que es bueno. Eso vamos a dejarlo para nuestro programa. ¿no? no te atreves, no te atreves. Vale, vale. No, no, me no me lo cruzo reconocerlo no, públicamente, no, no, no, no, públicamente no me lo he cruzado, no me lo he cruzado vale, por los vale, pasillos. El que está es que pues Pablo Rúndez que le toca lidiar cada volta que passa alguna cosa a la de Madrid pues, eh, al pobre Pablo li, eh, al pobre Abel li encauen i, i, i és a revés si se fan coses bones en Madrid és que si sap que n'hi ha gent com Abel Muela ahir forçant, siguent una miqueta la, a les totes les quals es pot dir la mosca collonera de, de molts redactors de Madrid <laughs> i reivindicat del seu valenciisme un valenciisme que en el cas d'Abel el meu és absolutament oposat perquè ell, és, ell sentís adoració i eh, devoció absoluta per Pablo de Mar Eh, i, i per a mi és un bluff i hem discutit 60 voltes però com estem sí. tan, tan eh, oposats en cos i tot dic, eh, a més de les tertulies perquè les eh, tertulies en les que tot to el món diga el mateix eh, són una classe de parvularia i a mi no m'agrada, no a mi m'agrada que, eh, que hi hagi contrast que hi ja opinions divergents i, i per això eh, jo estic molt content de que has acceptat la, la proposta està bé, està bé que s'enteu se amb la base del principi els aymaristes a un lloc i els que no a otro. correcte sí, Bueno, yo ahora entraremos en Don Diablo, después explicaré lo de Don Diablo, pero primero yo chismament eh ya me esta más noticia que ahí avanzaba en eh supermurciélago Carlos Bosch, el tema de que hacer que Guilla sí ha reconocido abiertamente eh Carlos el que hablabas tú, el fe de la propuesta de renovación que ella tiene en sus representantes y que están estudiándola y que eso no se va a hacer muy largo. ¿Me preguntes a mí? Sí, sí, claro. Es que yo sé que hay personas la belbola en un programa de la sexta que Magramol, pero después le preguntaré. ¿Ah, sí? Después le preguntaré. Bueno, claro. sí, lo de Crímenes Imperfectos, a mí me voy programa. Pero, pero ¿Qué que hemos... Sí, o, o, que pero que hemos que traguen del Valencia o, o algo. Que me, me torna el rollo, tío. Hombre, de... algún ¿sí? crimen se ha hecho, ¿eh, en el Bernabéu? <risa> bueno, bueno, bueno, bueno, que yo ya tengo avisado el cuartel de la Benemérita, de, de, de Beníma Klett avisados está que vuelve la liga y se avecinan robos por la castellana <risa> <risa> eh, dita di eso publicado está hoy en Superdeporte <risa> sí eh. señor o sea yo he escrito lo he escrito a lo que haré eh, la pregunta ¿quién era tío? Manolo que me está marechando no la pregunta era que eh, ah Paquito, uy, van Paquito Van Basten Paquito Van Basten eh di ben di chau la semana pasada contaren uh -huh. el primer pase es Rufete ya parlate en, en Paco Alcácer en Paco Van Basten, para decirle, eres un fenómeno, te volen renovar, anemos a negociar oficialmente. Digo más, la reunión de Rufete con Paco Van Basten, el momento es importante, porque es antes, antes que el señor Potato convoque oficialmente a... La... Es que eso, ya, no, ya no está en Valencia, ¿no? Bueno, pues lo, decir, no, lo que me me pasa gracias sí. es que el tío putato pero dio señor. Claro, no, sí, le señor. digo el no, no le, el le di... ¿Qué, qué, qué, ¿Y ¿Y el marqués del Lobo? Le pone señor porque la educación va por delante. Sí, <risa> le... después, gusta, después, el, después el bata, pero primer <risa> pero primero le dio señor. Antes que el señor potato el convoque y la selectio absoluta, ¿vale? La, <risa> la, la conversa de Rufete a Paco Ambasten se produce se produce avance uh -huh. eh, continúe. Divendres de la semana pasada Primer contacte Oficial entre Rufete Y el representante de Paco Van Basten De Paquito Alcácer uh -huh. eh, Todra Consulting, los representantes De bueno de mil futbolistas en Valencia Y actualmente en cara, pues Paco, Gaia Ya no se habría dicho alguno menos el primer equipo Creo que no lo tendría, pero bueno Que siga representando para mí lo de menos, sinceramente eh, Ya es una mmm, Mez que contacte El divendres lo que Rufete fa es pasar La primera propuesta oficial, eh Eh, -ne, oferta negro mm, sobre blanco de dividendes Fishwicky Match. Los contactos son no vas a ser continuos diarios o a cada hora, pero la negociación está abierta con ya publica Superdeporte el disapte, negociación abierta que reconeéis Paco en rueda de prensa. Uh -huh. Puedo puedo decir que Valencia está interesado en renovar Medit y lo, la última hora que tenéis, la última hora que tenéis es fresqueta fresqueta del día. És es que les dos pas diuen que això va bé. No, pues, Fresqueta eh... del dia. Ojo, que avui no sé quin company... Perdó. Li ha preguntat. En el tiempo no se ha alargado mucho i crec que Paco diu, no, no será muy largo, crec que ha dit. No va a ser más a llar que eh? això, eh? Me puc equivocar o, o, o la cosa se pot mm, eh, complicar quan pareix que està molt encarrilada perquè vas a saber el futbol, ¿vale? Uh -huh. Però jo crec, pense... Que en diciembre no estoy hablando de eso Yo creo que eso es eso, el Valencia ¿Rapidet? ¿De la vía rápida? Sí, porque es que Paco está empeñado en renovar Y el Valencia está empeñado en renovar a Paco al final, eh... Si él quiere, ella quiere Claro, no es con lo de Pablo Leiva Que yo no volía, yo no volía Pero al final, que está la negociación, ¿vale? Pero si él quiere, ella quiere Eso puede ser una cosa rapideta Y es una excelente noticia Y remate ya remate ya eh, En el plan del Valencia més claramente en el plan de Rufete La traca final La guinda del pastel El último movimiento A modo de mensaje para todo Afición, jugadores Quien sea El último movimiento es renovar a Paco O sea, no Negredo Paco Ay, No, no, no En el momento que el Valenciano que intenta fichar a Enzo Y al final uh -huh. cuando se, eh, Lo de Enzo no se fa Y si decidís invertir el dinero de Enzo en Negredo Ahí también, o sea, el Valencia te de pensará que lo último el último movimiento es renovar a Paco, es, Paco, es un mensaje, pasamos de ser equipo vendedor a ser equipo comprador, pero encima, Mantening... el que se lo merece, lo renovamos y mantenemos escudo, la casa, llámalo como quieras, ¿vale? Hombre, es, es un movimiento inteligente, sobre todo porque te aseguras un delantero de la casa para muchos años uh -huh. y un delantero que está llamado a, a también liderar, por qué no decirlo, a una futura selección española. Lo demostró contra Macedonia... Y, y a mí me gustó especialmente que lo demostrara contra Macedonia porque leía bastante en las redes sociales uh -huh. que si efímero paso de Paco Alcácer, que si eh, por las cosas que habían pasado últimamente Paco Alcácer estaba en la selección por Diego Costa porque habían otros delanteros eh, lesionados y yo creo que para nada, creo que demostró que se acopla perfectamente y el Valencia lo que ha hecho es asegurarse un 9 de la casa y el futuro nueve de la selección. Una, una, Yo bueno, creo que, que igual hay que verlo también desde desde el prisma del jugador uh -huh. Y decir que el sueldo que tiene actualmente Alcácer no está mm, acorde con el caché que tiene el jugador no ahora mismo es uh, Un futbolista que le está dando al Valencia uh, barbaridad de cosas Y como decía Carlos, eh, la llamada de Rufete tiene antes de la llamada de la selección Pero eh, no es obvite para decir que, que ahora mismo es el 9 de, de España Y que eh, el sueldo que tiene el Valencia no es acorde a lo que... A lo que pinta no, pero, que va sí. a ser en el futuro Sobre todo claro, pero... el caché que va a tener el jugador Y después eh, Ya que estábamos hablando de, de la capital Y de Madrid que se habla tanto uh -huh. A raíz de que haya llegado con la selección eh, Sí que es verdad que aunque nos pese Mucha gente descubre a Paco Alcácer sí, eso, Entonces, gente llama, no, a Paco, Y muchos no, Y muchos han descubierto a Paco Alcácer Y no, y lo quiero decir porque, eh, él No es, me no, pillado a ver, no más uh -huh. pillado no, no, sí, sí, que, que yo he ido, he, ido, he ido Pablo, he ido Alcácer, bueno... Vale, vale, perdón. Al, Alcácer es... Eh, o no, como diríamos, Alcácerla. En efecto, sí, sí. Alcácer será Alcácer cuando Cazorla siga Cazorla, es decisiva. Claro, sí, sí, sí, sí, sí, sí, no. Lo decía también porque que he leído incluso eh, que si tiene una cláusula de patatín y patatán, lo quiero decir porque el runrun -run uh -huh. de cuando un jugador sobresale, cuando un jugador no es del Madrid y del Barça, llama la atención porque... Eh, en cierto modo para fuera de Valencia es eh, un pequeño desconocido aunque sea un crimen que no sea así sí, sí, eh, quiero decir blindarlo cuanto antes es fundamental también por eso ¿no? Porque empieza a sonar para algo grande y al final es el problema en lo que en lo que a a ver al respecto de eh, la ficha de, de Paco la ficha de Paco Wi 9 de septiembre es 9 Pablo Correcto ¿no? Vale, no, estáis, ya es diez, no, ya es 10 vale, Perdona es que te de, lleve la contraria no. Me encanta que, que, que, que me, me lleve la contraria Pare, pare, pare Pare usted <ríe> ahí Pare usted <ríe> ahí Pero ya es 10 ya, ya es día de hoy Y un oyente, Antonio José Nos ha demanado, por favor Que le felicitaran Porque hoy es el seu aniversario Bueno, tenemos ahí Un cumpleaños feliz de los Ramones No sé si está Un cumpleaños feliz de los Ramones ah, Pero ahora si lo busca Arturo Antonio José Muchas felicitats Y muchas gracias Por estar al otro costado de la radio Bueno, Carlos, continúa Antonio José Ahora cuando Arturo Fique la calzote Felicitaré yo no, Los Ramones, hombre Vale. Eh, uy, 10 de septiembre ya dime que sí está desfasado porque se ser el Nou de la selección, es un caché mm, considerable, ¿no? Vale. Pero Paco no está tan desfasado en su el seu el su la su ficha. Paco पुsa al primer equipo, eh, cuando पुsa el primer equipo en Faun Pereira Renova como estrella de de, de proyecto de futbolista y ahí tiene una ficha B. Y al Valencia le va a adecuar la ficha a futbolista que, para que se entenga, eh, en, la, en la foto de familia está al costado del entrenador y del presidente. Cuatro, cinco, seis, siete, poco más. Decir, ahora, uy sí, uy sí. El que pasa sí, es que... Ahora no tiene sueldo de Murcielago. No, no, no, que va, que va, ahora no. Por eso, por eso. No, por eso. Pero que, que, que, que al final, si mmm, llevamos dos partidos y, uno, y, y los dos han sido en agosto, Abel, no, no, no, no, sí lo explico sí, sí, importante sí, ese sí, matiz claro, que es antes tenía ficha de estrella de la casa pero del claro sorteo, y ahora la de Cuba de subir... estrella de primer equipo sí, sí, yo no, no, no lo estaba diciendo como una crítica de Valencia no, pero, no, pero yo, tampoco... yo creo tal, tal y como ha acabado la temporada sin esperar la llamada de la selección quizás sí que es se se merecía también estar en primera línea de la no, pero, lo que pasa es que de, igual desde allí de la meseta al tema de la B30 te afecta a ver aquí aquí tú no sabes el pelado que llevamos tío, no me fastidies no, de hombre, Paco, no. A, a, a ver, no te arregles ¿eh? tú, no. O sea, tu, tu planta cara ¿eh? pero, ver, tú sabes el pelado que llevamos aquí que, que hemos ido dos veces aquí, a Singapur y todo, estoy, como, estoy como si estuviera allí pues la venta la, la sudado aquí igual claro, allí. pero qué ¿tú? decir valecia dándole importancia a paco acá hacer primero había que hacer una plantilla no sé qué no sé cuánto vale y sí, de bueno, es por que eso, que es un fichaje, por eso claro. decía yo que en el plan lo último es esta misma temporada porque aunque es renovar a paco o sea que no que además no podría tanta prisa porque como como has dicho el jugador se quiere quedar Ay, que le quedan dos bueno, temporadas Salvador, de contacto. Si tú... ¿tú, ¿tú, tú? ¿tú? Sí, Pablo, si... Pablo, si... El jugador, el Que, que, que aún molestado que en el Valencia. Que, la... que la oferta del Valencia si Val... es la que quiere escuchar. Mira, lo que dice Abel, mmm, tienes... porque tam... vamos a darle la razón de cuanto en cuanto al hombre, ¿no? Que... Para que esté como más en casa. ¿Tú eres del Puch? Yo no, eh. ah, no, vale. no sé del Puch, pero tengo amigos en el Puch. Vale, vale, vale. Si el Valencia arriba a Chenet y el Chuao no está renovado... Problema al canto claro es que... Problema al canto ¿eh? Problema gross. Y gordo ¿eh? Problema gros al canto Caso Jordi Alba Caso Juan Bernat No, además el caso Jordi Alba Desde la ciudad condal Ya lo dijimos el otro día en el super murciélago Ya, la, ya ha lanzado un piropo a, a Paco Alcácer El otro día salió una noticia Se van queda a quedar con las ganas a mí, a, Pues mira, a mí me dicen que eh, eh, Le encanta el jugador A la dirección técnica del Atlético de Madrid ¿Se, van, no. a se van a quedar con las sí. ganas también? ¿Se van a quedar elegantes también? Que no, Díselo a que... Caminero, a ver cuando lo veas, no. ni se te ocurra. No, hombre, si, si, yo creo que escuchando al jugador está claro que se, se van a quedar con las ganas, pero peores cosas hemos visto en el fútbol, lo que no queremos es el ducho. Sí, ¿no? pero ¿no? para eso, Carlos Díaz, eh, problema sí, sí. grosso, arriba el general está renovado. Sí, y para eso la intención es si potser de mano después de mano. No, lo que voy a decir yo es que, vale, si, si tú estás en una planificación... Mmm, mes coherente de, de un club En una situación pacífica A lo mejor Lo que digo a Abel Es correcto Había de haberlo robado Pero eh, Tú sabes en, en match Pensar Lo que pasa Es que era imposible <risa> tenemos unos meses atrás ¿Eh? Es que sí, era, sí Totalmente Con el Con el club en la situación que estaba, quizá era... El... No sabía ni si nos va a continuar o no, pero, pero comenzáis las negociaciones. De hecho, a futbolistas se les va a decir, vamos a renovar, y van a decir, bueno, espérate, a ver, a ver si que viene de Singapur o es de Rusia. ¿O qué? ¿Eh? ¿Vale? Y se irá con Barragán, que fue un tío listo, en Catingusort. Catingusort Barragán. ¿Perdad? No, si de, de, que empiezan las negociaciones ya es una gran noticia también, porque el fútbol es inmediatez y rapidez, que, que le iba a decir hace un año, justo hace un año Alcácer, relegado al banquillo y sin ningún protagonismo, que le iban a poner sobre la mesa una oferta de renovación como una estrella, que es lo que es ahora mismo quiero decir, igual que tú has que llevamos otros partidos y que ahora hay la selección lo mismo al contrario hace un año, año y medio Paco Alcácer estaba relegado por todos los entrenadores quiero claro. decir, que estos futuros es inmediatos y que, que hayan empezado las negociaciones ya es una buena noticia yo, yo, mmm, eh Sé quién es y quién son los ideales de la rama de prensa de Paco Alcácer, sé que son, pero no caldirlos, no va a salir los no va a salir los malos, no, no va a salir los Salud de Mamáre que me está escuchando, que me acaba de ficar el WhatsApp de la familia. ¿Cául y bizantica bizantica una brasa tan mal fuerte que hay estar ahí <risa> ¿Y, y, ¿y tú qué has aguantado tan chanchi? ahora me toca a mí <risa> <risa> es un play bueno estás o estás siguiente el, el, el piropechal número uno de la tertulia, la tertulia hombre está... pues ya se me ha olvidado lo que era va a decir <risa> que equivocada está la gente por las redes sociales sí equivocada ah, mira, oh, equivocada la que un... está la gente le más se quedó nao un después lo que es ¿eh? se, que se me lo que era va a decir se ha olvidado mira también se ha olvidado lo que a naves a decir eh Pásame que soy Sí <risa> Pásame el farol Sí Estaban parlando del fe de la... Ah, el Sidiol ah, de la rueda sí, de prensa Ah, vale, perdón, perdón Ay. Pido perdón El Sidiol de la rueda de prensa Yo ya he saben, de dir pero no se he he, yo, yo he de dir De más pensable el diario en Super Vengo de Ferla Plana, ¿vale? Eh, ya un extracte de 3, 4, 5 frases De la rueda de prensa de Alcácer Que son de chapo Son de Me quito el sombrero si le ha hecho mm, pensad la rueda de prensa y que aún le ha pensado a Paco, le un gran favor a Paco y un gran favor al Valencia. Paco, yo que me quiero quedar. Paco, cuando le hablen de la competencia, y no, cuando le hablen de Negredo y Rodrigo, diu, yo voy a pelear el puesto y quiero competir. ¿Por qué no podemos jugar los tres? Al final, Paco, dice ahí, diu, señores, yo me creo el proyecto y me quedo y me, y, y, y me, me trago a, a, a Marco Van Basten y yo Eso es lo que está diciendo Paco O sea, el, la rueda de prensa de Paco es yo, fantástica Yo creo que ya había una miqueta de por infundada Por esa leyenda urbana Que el, el representante de Paco eh... Van a ser de soldados no no no, no, no, no, no eh, Tenían una buena relación, es cierto Y no, no, no cabe no ocultarlo En Manolo Llorente ah, bueno, Y que vale. para eso una buena relación salvo. Es que tantas vegas Eh, ho he sentit tantes vegades eh, ell ho han agraït nosaltres no teníem cap dolenta relació en salvo ara en revés si tenim dos jugadors que estan fantàsticament cuidats en el València com són Gaia i Paco Alcácer i estem contents en, en, en el tema del soldat hi ha un, un problema d'una un comissió se reunirem en o ho arreglarem va ser un problema gordo eh però també te diuen que se sentaran i arribaren que, sí, que sí, que sí però a, sí. a mi me dan igual qui es representant el futbolista altra cosa eh? és que després en... el representas, com representas, que són Muy bien, tirarlo, traerlo máximo, normal, es lógico. Es claro, y te vas a decir lógico. una cosa, yo te digo tú, que ahora tú parles, eh, hablas con las partes y dicen la cosa va, va, va bien. Pero cuando las partes se entran una tabla como estén y, y, y yo, a claro. Galtáez, ¿no? Que, y y arribar a, a, a Galtaes. De, de todas maneras, Paco, el que tampoco es el, el prototipo de jugadora que hay que explicarle muchos discursos. ¿eh? también, si algo puede presumir fuera del campo está el, el, tiene la cabeza muy amueblada sí, y sí. cuando tenía 17, 18 años ya sabía delante del mismo expresarse quiero decir que no es un un jugador al uso ¿no? si sí, sí, va el ideólogo y la, y le dice a otro lo que tiene que decir y, y, y mete la pata igual eso? <risa> por eso, por eso Mati sí, es? no sabe no, explicarlo a Medentor no, ni ni, ni no, Volmey el, el Misachi que queda es el tío que dice yo me voy a quedar el Valencia me está tratando bien es que hoy al Valencia la jugada le ha salido perfecta Correcte oui. Si jo volia criticar es que la València vi, Per fichar Negredo es que vi, Paco m'està es diguent Que jo vull competir es que Con Negredo És que hoy El davanter centre De la selecció espanyola Ha revaloritzat La imatge De la marca de València claro, A més Ara és El davanter centre De la selecció espanyola Triunfador Perquè ell va marcar Amb només 40 minuts I pega de un braje Perquè me fichar Negredo i t'han embrutant, tan tacat la imatge. I ja està Abel Muela tornant-se <ríe> a... ¿Sí? pues, Allí parant com pot, eh? <ríe> que no té pues, mans pues, per a tapar els vius d'aigua a Madrid. Escolteu, pues, eh, digues Abel. No, iba a decir que antes hablàvem del, eh, del bosque de la selecció... Senyor potató, ja. A, a mi me da la impresió i... Dios no quiera, eh? Però a mi me da la impresió que va, le va a costar, eh? A, que le tenga... que le tenga de nuevo en cuesta. Sí, jo també tinc esa impresió. ¿Qué ¿Sí? del bosque a Paco? Abel, ¿por, sí, por qué, por qué? Sí. ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Qué palpas allí, en el medio de la M30? ¿Qué palpas? De, de, declaraciones no, es que allí en, bosque bosque en y... el bosque. la carretera al pobre. No, sobre todo, no sé, quizás son sensaciones, ¿no? Pero en el bosque eh, parece que está enamorado de Diego Costa, con casi un cero patatero o peor en la selección española. Y ayer tampoco se le llena la boca con el buen partido. De yo, arcas, yo, no yo creo que sea, sea tanto pero, enamoramiento no, de, de Diego Costa. Yo creo que es que hipoteca, ahora... Que tiene claro, con te él. lo tienes que tragar. Te lo tienes que comer después de lo que has hecho, después de la obligación de, de llevarlo a Brasil de el a Brasil, Brasil, mundial, su propio mundial. Renunciar a su mundial va, que, que le va a durar más partidos. Y te toca tragártelo, pero, pero yo sí que estoy entre comillas eh, de acuerdo en eso de que le va a costar, porque también Vicente del Bosque es un entrenador que se fía demasiado de los consejos que, que lee por allí, por por Madrid. Es decir, en Madrid, eh, si Paco Alcácer no está todos los días en la prensa, él, él no lo va a tener tanto en cuenta, pero uh -huh. pero Paco Alcácer va a hablar ah. en el terreno de juego, no ahí en los periódicos. Ahí voy yo. Abel, pero, pero, pero yo he estado diciendo, parla Abel desde la M30, que al final uh -huh. tú estás allí y, y captes Millor, ¿vale? No, sobre pero, todo porque iba a llevar a Rodrigo, que no se nos olvide. Sí, sí, pero bueno, entonces, ¿a, a dónde yo iba, Abel? El uh -huh. el día el partido de la selección es lunes, domingo, el señor Potato hace rueda de prensa y cuando le pregunta por Casillas, Casillas confirma la titularidad de Casillas a boca plena, a boca uh -huh. plena, cuando el compañero de Levanta del Mercantil Valenciano, Pello Bort, le pregunta por la posible titularidad de Paco Van Baster, dice que tenemos mucha confianza en él. La medio confirma lo suficiente como para que, digamos, los periodistas Va a que a ser titular, pero no la confirma, resumiendo, a boca plena. Pero una ya era cambiada. Claro, pero no, él lo dice, pero no a boca plena como con Casillas. Es cierto que con Casillas le conviene cerrar mucho más el debate que Tela Marinera que juegue Carbonerito en vez de De Gea. Pero bueno, porque además la novia de De Gea canta mejor. Y a lo que estábamos. <risa> que Yo soy más de la novia del G que de, la, que, que de la dona de Casillas, o de y, la y, de Casillas. Y, ahora, y ahora sí que esta pregunta es para Abel Pero yo sí que desde aquí eh, Desde Valencia a ver uh -huh. Veo una corriente Antidigo Costa en la prensa Una corriente Antidigo Costa en la prensa Más allá del debate futbolístico Que se puede volver a entrar pero es muy vanido Veo una corriente Antidigo Costa en la prensa Que no sé en qué medida Le puede eh, beneficiar a a Paco Bueno, no sé si a Rodrigo también Pero hay una corriente anti Antidigo Costa Quiero decir, yo lo veo Un tío que se moja tanto Por jugar con la selección española ¿Por qué le caen tantos palos? Hombre, es difícil Tiene difícil de La verdad Pero sí que es verdad Que yo también palpo Que lo de Diego Costa Es un experimento que ha salido mal y yo creo que ha abierto los ojos todo el mundo, ¿no? Es que no pega con el estilo, no pega con Pégame, hoy... la filosofía de la selección y luego lo que sí hay que dejar claro es que en el Bosque es un poco bien queda, ¿no? Con todos. Entonces, es un político. Sí, es un político, entonces eh, yo creo que quizá Paco de acá hacer eh, pueda volver a la Sub21 y el tratar de contentar a otros delanteros y decir que está buscando pues su delantero ideal. Sí que la verdad que si Paco de sigue metiendo goles, que seguro que lo va a seguir metiendo, lo va a tener difícil. Yo espero que siga yendo, pero no sé la sensación que tengo, que creo que le va es que del Bosque una vez termina el Mundial vuelve a demostrar poca inteligencia, porque se le pide una evolución en el juego sí, Para para lo retirado para enchufar un poco, entre comillas, a Diego Costa Y no cambia el juego Entonces no tiene sentido jugar con Diego Costa Si no cambias el juego Mira, Del Bosque lo que se sí te que aclarir es chuar una cosa o la otra Pero ya está Y si tú chubes en Del Bosque, a los Mourinho es en, Perdón, en Diego Costa A los Mourinho, a los Simeone, es el Millor del Mon Un francotirador, él solo te gana la guerra no te devuelve una pared, pero tú dale una escopeta que él ya, pero ya es que, te gana los partidos recordar, pero, pero, pero, es que el, eh, pero yo estique claro, absolutamente con el que digo Pablo, tú tienes que saber claro. eh, si vas en Diego Costa, no puedes jugar no, a lo que estabas nada. pero cabe recordar también que Vicente del Bosque nunca ha hecho un equipo con España o sea, que lo tenga que hacer es, el, el equipo que cogió, era el equipo que dejó Luis Aragonés, uh -huh. y cuando él ha llegado el momento que ha tenido que hacer un equipo, no ha sabido, y ha habido batacazo ahora es el momento de que él muestre su dominio al frente de la selección y no está sabiendo y hacerlo resulta que un periodista que no te un pedazo de tonto pero eso está sin honorante se apulsa en radio que está en Madrid está diciendo es un político y no sé por qué pero Paquito no torna che ya va no, a Paco y cumple no torna no a seguir con es, Paco está diciendo que va a tener que complicar y yo Vemos, coincidís Al 200% en la pero radiografía es que Yo, que yo creo Abel. un jugador que no es de Madrid Y Barça siempre ha tenido que hacer el doble para la, la famosa sí. fase de Rafa Benítez Fer el doble para conseguir la mitad La pues, mitad, sí pues, esa, esa es la realidad ahora de, de los jugadores En efecto, eh, como Abel, no son ni de, ni de Madrid Ni de, ni de Barcelona eh, Estamos centrando mucho en la figura de Paco Alcácer Y, y está bien eh, La situación Pero tampoco voy que se me pase un atrenom Que es el de José Luis Gallá que en un partit ja li ha, ja li ha alçat el lloc de titular en la Sub-21 a Joan Bernat que avui ha jugat els 90 minuts però ha jugat, no? ha jugat allà el, el partit era d'execina claro, ¿no? el partit era Espanya, no se jugava nada estava classificada, era l'último partido. i està de... una tarjeta de suspensió doncs mm, jo bueno. crec que, que no és es que l'haya ganado tanto la partida però que, que le creo... va a ganar sí, eh? sí. dale tiempo a Pedreguer per cert, cert eh, l'express de Pedreguer que és com l'anomenament de retransmissions eh, eh, ja que dir que avui he tingut una topetada molt forta a la fi del partit però que me confirmen que no hi ha res però és que hi havia doble por perquè ahir es va torcer el turmell en l'entrenament de la sub 21 o sigui, no, o sigui, no, la no, no. no, no, no, però és que no hi ha problema vull dir que ni li fa mal, ni una cosa ni l'altra i que no hi ha problema perquè pugui estar el diumenge davant de l'espanyol, és el que tenim entès aquestes ¿vale? Esa, preocupacions se nos havien oblidat <risa> no, sí, si eh, la qüestió eh, és queixar que bo, bo, bo ho no, ho no, no, no, no que preocupacions per això després... sí, sí, però es que llevàvem uns anys que se nos havien oblidat claro, <risa> ara, ara a partir de mitja que és el que fan sempre, a les 12 mitja llegim sempre els missatges dels oients Todos van Pablo, lee los, eh? tots, tots. 97 nit eh? El 97 el número eh? Que és la, el twitter oficial Del, del programa On la gent opina eh? I, I ara veus la quantitat de gent que diu Quines ganes de a sentir parlar de futbol El aficionat Estaba en un esganes de, de, de Bert, de futbolista, de pilota, de, de lo que es el choc. Incluso entre semana, ¿no? Cuando hay selección, qué ganas de escuchar a nombres de los valientes también. Estos días son complicados porque eh, no acabes en cara de estar en lo que es la actualidad competitiva Pablo, del cada semana. Tú, tú, tú imagínate desde tú de tú padre, que cuando estás haciendo esa crónica de, de, del partido de, de España-Macedonia tienes que escribir de, de, de Sergio Granos o, o de, tú imagínate ¿eh? lo que cambia la vida lo que cambia la vida ¿eh? o de carbonerito y tú escribiendo ese uno a uno de acácer tres balones controlados ¿eh? tú no sabes tú que estás empezando en el periodismo tú no sabes Pero no sé lo si que estoy... cambia la vida con Paco no sé si estoy aprendiendo del de adecuado ¿eh? ah, pues, ah, y me miras a mí bandido ah pues, ah, pues. Com nota, eh? Ten en compte que mañana no tengo asignado el cierre, eh? I si me dices que libras me da igual. Bueno, senyors, pues lo que vamos a es una jaudera pausa, pero en la, la publicitat haurem se cambiar los entre Carlos Bosch i Pablo Oliva. I de seguida torrent també a haver-me de Madrid en Esports97, así en la 97.7 Radio arroba Esports97 es en el nostre Twitter, en tornar lleg llegint mis atges i se n'anem al tema de Don Diablo que m'has començat a parlar d'ell i ells tenim allà i no vull que se me passe perquè crec que és molt interessant i que vos va agradar sentir el que anem a sentir així fins a l'hora de la matinada Esports 97 nit en la 97.7 ràdio de seguida estem així Si talento especial en cultura, ciencia, acción social, empresa o deporte, Bankia y Levante el Mercantil Valenciano quieren premiar tu esfuerzo con una beca de 6.000 euros. Si tienes entre 18 y 35 años, inscribe tu proyecto en el segundo premio Talento Joven de la Comunidad Valenciana. Consulta las bases en talentojovencv.com. Levante el Mercantil Valenciano y Bankia.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 12 y 31 Esta es la de la fuga Que está en vez Witt a la Este mes día En el, el plato de la tele En Jadonat En el supermurciélago De 12 y A 4 y Con la dirección De Carlos Bosch Y la presentación De un servidor Estaba toda la estoneta Con esta canción la boca Por culpa de Paco Bartual Que me la ha En Twitter No sé si hemos estado Escoltando Paco Bartual Que, que la peña bachada. De la peña Juan Mato Y de la peña Los Calaveras Que son un fenómeno uh -huh. Y no sé por qué Me la dedica dedicado A burlarse de mí O algo era. Y, que tan Y me decía Tan ch i és, és un temazo espectacular. De la fuga, no? Sí, sí, de la fuga. Ja, bueno, anava no, a dir i ja no existís, sinó mentida, sí que existís. Però bueno, se separan, diguin ahí una moguda i ja s'apanyada. El bueno, eh, que mouen són les cançons. 12 i 31. Missatges dels soviens en el Twitter. Arroba esports97dit. esports 97, dit, 97 el 97 en eh, número. Eh, Sara, que diu, preparada per la tertúlia amb eh, eh, Carlos Bosqui Manolo Montalt. Welsina que anima a Abel Mola porque canta el Pablito y Marque la Gloria volverá diu, él sí que sabe eh, inmens Carlos Bosch señor Potato y fica el, el icono de, de, de la careta el program del río de mi mujer la cámpata la primera ¿no? sí eh, Sara también diu, me encanta lo de señor Potato ante todo con educación sí Sara ¿qué <risa> Y la culpa para mí, ¿no? Lechuk diu, llevada a Carlos siempre a las tertulias Este es este hombre es un crack, te ríes y escuchas de fútbol a partes iguales Si per mí fuera, estaría así perenne Pero este señor tiene una familia Tiene una... Es que no una, una casa Yo per mí, vamos, todos días que estiguiera Ojalá Bueno, eh... mentira, rectifique la moda Digo, vés, vés a la radio ves, ves. ¿Ah, sí? ¿Para qué nos diga en casa? <risa> en empujadas que diu Yo soy de Manolo Montal, de Manolo Bluff El chiquete de Cristal, cuando ha rompido una flauta José Ángel Club dijo, era una lástima tanta lesión, pero verlo era un espectáculo. Y le pregunten a, al compañero Tony Giner, que también es mola y marista. Eh, eh, Centros dijo también, eh, Carlos Bosch habría de ser un fixe en este turismo, garantía de riure. En eh, mi empujada es que dijo, lo que os digo yo antes, ¿quién placer tornar nomes a sentir hablar de fútbol? Pues sí, es un placer Y sale el que le tocaba Emi, eh, siéntate en la guardia eh, Quique, eh, Quique San Nicobaldo Diu, gran entre tres grandes Carlos Bosch un Fenómeno, Quique el diván, Un diván es el diván la tele, eh, ya sabes Muy bien, y con Bolívar Arroyo también está convidado Sí, también, también, pero eh, es que está muy liado eh, sí, eh, Centros Diu eh, Leiva y César Izquierdo son los mejores parabólicos Y te da gusto de los hablar de fútbol Pero Carlos Bosch es el crack Yo, Ah, eh, vale, claro que sí ¿eh? <risa> Ese es el crack. Yo estoy de acuerdo en las tres cosas, ¿eh? que para ser, a César en cara no, no, no le engancha, a César y, y Pablo es, es, es garantía de veridad, ¿eh? eh paragu... Que la Chen tingamos, claro, que yo voy a tener su promocional, lo torno a repetir así. Cuando César Izquierdo, y, y ahora Pablo le iba, pero César Izquierdo diría que ya duerme estén en el diario, es el parabólico titular, ¿no? Que eh, no, pero claro, el Valencia le toca, no sé, eh, el che, este, este es vulgaro, que ahora está en Champions, ¿cómo se llama? Ludo Górez. El Ludo Górez. Gómez, César Icierto, quan se fa un reportatge aquí en Superdeport i quan ve al Superburcella o, o, a, o, a, o a Esports 97... ¿Sabís? Cuatro sin partidos del Ludogorets. Sí, sí, sí, sí, ¿eh? sí. Que sí, se me sí. huele, cuatro sin partido. Camila Dona Vegaes, que también estaba ahí en súper la Dona Marta, Bien. me envía de fotos es que tienes a mi marido, no sé qué. <risa> haya, me, <risa> <risa> me envía le fotos y dice que según aquella en plan, te hago. Y ya le noto muy, y muy Claro, y y Tessa para que escaquecharse en la plaza y no. Carlos me dijo que vea los jugadores <risa> Yo no sé red, tío. Yo <risa> os veo, es. veo partir, no es un Sparti, no os lo inventéis. Se os <risa> veo. Sara también dijo, eh, hablará sobre el campo, no le hacen falta pelotas de la de ni de la M30. En eh, empujadas dios es Que están en contra de Diego Costas Porque no han tastado la placenta de yegua Que los 8 minutos tenéis afuera Será la engañifa más gran que yo he visto en muchos años Qué mala no, es Una doctora serbia que le dona que no era ni doctora, era farmacéutica Una bruja, sí una, La placenta de yegua y, que y als, ¿Qué reportajes hicieron ahí? Eh? Que los 8 minutos estaba cao dir, Porque a la fin y ya una cosa que es física pura dir, Cuando un tío tiene un trancamiento de fibres el, el teixit fa, li, fa, li fa faltar un mínim de 15 dies per a cicatrizar no, ja molt... excepte que sigues que és extraterrestre i que, que sàpiga em digui Acosta no ho és per tant, sí. per tant home si són 12, 13, 14 dies pots estar ahí filant molt pli... però, però en 8 dies que, que el primer, la primera chula ja se va veure que digo, Costa no anava és incomprensible com el fiquen de titular correcte final. Toni Kiner que diu eh, Manolo Montalt elege un bluff aïmane ser el millor futbolista de la història ja ja Víctor Navarro, moltes ganes de que torni la Lliga i la València s'emporta els tres punts de Mestalla eh, Borete diu molt agradable i bona la nit a més Esports 97 eh, Sí, València, gran periodisme de València igual o més encara pues Sí, amic, i així estem tot, totes les nits eh, esperant que estigueu cada volta més gent Ahí a l'altre costat de la ràdio Que ens feu companyia Igual que nosaltres intentem Fer-ho bé bueno a vosaltres En este nou projecte De ràdio esportiva En Valencià Per les nits Del qual estem molt contents Que se complementa més Amb els companys de Supercada dia En el kiosc Com els companys de Levante Y también, a me levanto televisión, el Super Murciago cada día, a las dos y mito de Dijunsa Diven. Muy bien, meses, porque tenemos en esta casa... Mmm, yo sé que está ahí a ver qué es está pero no busqueo. Y eh, a ver en Valencia, Abel Fanec en castellà. La sexta crimen es imperfecto, es que Abel. Eh, pero, no pero que el ten enganchadísimo, eh. Pero Abel, eh, Diu, que no lo ha visto en mi vida, che, Abel, por no, favor. No, no lo he visto en mi vida. Abel, no, no, no, no como que entere el, el, el, el, el que manda ahí en no, Mediaset, no, no. sé cómo se llame eso... A tres medias A tres medias, perdón tres media. eh, Cuatro últimos visajes Diu Carlos No chilles tan, Que me fa el cap Perdón Abel ¿Quién es ese? ¿Quién dijo eso? Eso eh, diu Salvador José Y diu Abel perdón, perdón, Abel perdón, Aymar perdón. era una castaña De Darna <ríe> Diu Muy buenos los programas de cada noche Y las tertulias súper entretenidas Saludar a Arturo Que hemos hablado sobre él Pues si ese Arturo No sí, Arturo sí. Delgado fenómeno ¿eh? Un fenómeno cada nit eh, Ramón al, es ya el cumpleaños feliz comandante ni del programa pero Bueno, pero... A ese pereal Pero a lo Que vamos a A que le Y Sara que dio Lo bien que sienta escuchar es pausa 90 sentidos antes de dormir Risas, marrisas y fútbol Dormes con la sonrisa en la cara, gracias Pues es una de les, de nuestros los nuestros objetivos eh, Que feo a eso eh, Y yo creo que El eh, eh, que vaya a dormirse Primero que espera a partir de los 12 59 y 59 segundos Y primer que pare la orella El don diablo que había demandado antes eh, Carlos Bosch tal, que... Ahí estamos, toda ya Vale. Eh, Pablo, esto lo bailas tú Ahí en las discotecas ahora eh? Y te pegas unos arrimones como el Juli eh? bueno, Te arrimas a todas Es casi eh, Carlos Gordi en, en las pistas de baile Te arrimas más que el Juli no, yo, yo soy un señor Bueno Eh, eh, el tema de Don Diablo és perquè, si se'n recordeu, hi havia un futbolista de cada volta que marcava, s'alçava la samarreta i baix duia un altra amb un diable. Era Rufete. Rufete és l'actual secretari del València i Carlos Borli va fer una entrevista per a... El... Mànager general. Mànager general. Femme cas. Correcte, del València. Carlos Borli va fer una entrevista que se va publicar el duminja en Superdeporte i l'altre dia me ho comentava i pas de l'opció de sentir algun odio i jo li dic, Carlos, eh, a sonde em treu? Eh, ja sé que Rufete no estava avisat i pensament, per això té més valua el que aneu a sentir perquè clar, eh, en una conversa informal face to face, Carlos, vos, Rufete bueno, pues el tobo pot ser però eh, Rufete parla del valor del club, de la grandea del València del que ha de ser el que ell transmite als jugadors és un tío tan convençut del que està parlant, és increïble dir, a, a mi, jo en quan he sentit a aquest document dic, això ja so que, que, que meteu ja sé que l'entrevista se va publicar el dumenge que a més era no extraordinària no jo la vaig a Xile de l'altabaix Pero el Sol y entrevista de verdad, Carlos... No, ahora sí si que me estáis, que he de decir que no sé quién estáis son. Pues ahora voy a decir... Primer, cuando está hablando eh, de lo fácil que es, dura un futbolista... Convencer a un jugador de que venga el Valencia. el Valencia. es un club muy grande. la oreja, a, a, a, ¿a cómo vio el que está diciendo? Aquí el éxito... Sí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 Yo eh entrevistado mmm, y y todo a no decir y a no era cara, cara era facebook, y no sabía que a eso no, eso no, no, no, no, sonaba no, no, en no, metre. Eh, poca asegurar que el profe no tiene idea de que este filante está de ve. Poca seguridad, o sé sea, que todos los fichajes que se dijeron ahí pues no no van, a, no van a salir, no van a salir, no. Ah, en serio. Eh, poca seguridad, empeño mi palabra que que Rufete no tenía ni idea de que sonaba en metre con para no, una causa no buena que la decisión te ¿verdad? la comunique yo a ir que Juan claro. va a sentir el audio de a soya que me. Con mes una causa buena no hay no problema y no Correcte. se tapa buscarles cosquillas ni ni, problema, ¿vale? porque la chancapila la, la no pica, se haría en este ¿tú, programa. Tú, no a una entrevista para un diario el el, el si es un profesional que tú todavía en el fútbol, sabes que a es potrecula. Bueno, esto espera, te lo digo de otra manera, no sé sea, qué. En directo lo que dices ahí queda dicho y si metes la pata estamos dos todo el año metiendo tu me queda de pata. ¿no? Pero, pero resumir, pero yo ni a cosas que no queden tampoco en el audio y la tiene que que, que, que en mes, pero la, la entrevista va a ser semana pasada y cuando le van tras en las oficinas de la academia yo bache en rufete i, i, sí que ho vaig explicar en el diari per això vull contar-ho ara Rufete, el primer que fa només entrem només entrem, és anar-se en cara un nano que tindrà 11 anys que no tindria més, donar-li la mà, saludar-lo per el nom jo diria que digué Juan coneixia el nano, i li digui que bé te queda aquest escudo eh? i el nano, no te penses tu que se queda molt abrumat de que anar a Rufete a fer-li una gràcia perquè al final el nano té 11 anys vull dir, no? sabe que la no está acostumbrada que Rufete y efectivamente Rufete lidona la mat a toches chavales de la de la cantera de la academia en el que se, en les que se creo con los que se cruza y y yo iba a decirle no pero qué pasa que te querías ir a otro equipo no. bah, no, no, que <risa> me lo dice y después ante <risa> detalle el despaz de Rufete Este estudio 12 metros cuadrados va o a ser una miqueta menos, o sea, sí. pero bueno, un despacho chicotet. Y yo cuando entré allí, di, aquí te viene bien para la entrevista, y di, me viene perfecto para hacer la entrevista, pero las fotos la quiero hacer en el despacho, ya quiero que las fotos salgan no en el campo ni con mm. balones, sino en el despacho del manager de, del Valencia. Y dice, no, es que este en mi despacho. <risa> ¿Para qué voy, mes me Dice, no, yo, detalle, voy, ¿no? yo voy de despacho en despacho. Otro detalle que iba a decir, yo no he visto en, en mi vida que eh, Mestalla yo ocasionado un secretario técnico, un manager mm. o como, como quieras decir, y se produjo el día de la presentación de Negredo, que sí. eh, bueno los 14.000 o 15.000 que había en Mestalla empezaron a cantar Rufete, Rufete. Lo interesante de eso que tú destacas es que a la gente le ha llegado el trabajo de Rufete, pero no por los medios de comunicación, indirectamente sí. Pero, pero no porque Rufete se haya prodigado a ir de periódico a periódico, de radio en radio, de televisión en televisión, a decir hago esto o hago lo otro. ¿Me explico? Pero yo creo que hay una pero, cosa muy importante. A la gente importante. ha llegado porque al final la gente ha visto resultados, no porque Rufete sea eh, mediático, porque que no se ha prodigado. Eh. Yo le he hecho una entrevista como manager general deportivo, esa, ¿Una? una. Hay una cosa muy importante que Halo. es que eh, los que están arriba sepan la responsabilidad que tienen, ¿no? Sí, creo que Rufete los ha dado a la perfección Bien tirado, Pablo ¿Vale? Conoce el club eh, Conoce lo que hay detrás en la historia del club Y conoce el presente Bien tirado Ni una millora en cara El dichos estigue eh, mista en la mateixa caída que quiere que ocupara Ya diría yo que, que, que estaba ah, no. muy charrado Voy a rematar ahora ahí. Eh, Y mista va a donar una clave De la cual eh, tú acabas de hablar Y paremos con otros Rufete estaba dins de aquel vestidor De la millora época del Valencia, etcétera i més t'ho va afegir la segona part, que jo crec que també és, molt, és tan important com la primera. Rufet estava en el, millor, en el vestidor unit, fort, que va fer millor, però també estava quan se va destruir aquest vestidor per dins. Per tant, també sap com comença a florirse la poma. I crec que també és molt important a l'hora de cauteritzar, de posar mesures i de posar tanques en algunes situacions. I jo crec que els dos factors, el salador de com funciona un vestidor i com deixa de funcionar, que és la conjunció però, perfecta la, jo, i això està clar, eh, però el que dia Pablo per a mi és eh, sempre interessant perquè és una de les conclusions que eh, explícites no sé si, si sí. vull utilitzar la paraula explícita o implícita, sincerament sí. ja és massa tard que de, de l'entrevista, no? perquè al final la conclusió a la que arribi és dir, este tio té un plan implícita, vale, no està efectivament no eh, no, vale. este tio té un plan i sabe que tiene que hacer para ejecutar su plan. Lo tiene clarísimo. Se nota que él él tiene un objetivo y cómo tiene que llegar a su objetivo. Y y y acabes diciendo, perdona y los casos de Paco y los casos de Gayà nos demuestran que el Valencia, en lo Deportivo tiene un plan. Tiene un plan. Después funciona o no, pero un plan, ni a en efecto. Tú te puedes equivocar con pero tú tienes un plan. En efecto. Luego el jugador sale y no juega, chico. Bien. Sentiu est, un, este Altre extracte de Beu eh, lo de, El Tai de Beu, usted me ha acostumbrado a decirlo Es que hace un radio, pero per a vos que esteu A la te costa de la radio que no hace un radio sentiu Y gracias, eh, pero a la, per la parte que nos toca a nosotros Este fragment de Beu también, de, de Rufete Cuando habla del que le demana la plantilla eh, Pero eh, Torna a dir eh, ya que decir El, el que, fondo y la forma Ya que sentiu, en efecto, efect, el que diu Y como pero, diu Pero ya que parar la orella a como diu Sí, nosotros, para los que hemos vivido en Valencia, tanto Fabián, como cuando hablas con Curro, con tipo con, con, con Angulo, pues nosotros pensamos que la gana el hambre que teníamos nosotros hizo mejorar al club, al grande. Por lo tanto, nosotros necesitamos jugadores que tengan ganas de crecer y conseguir objetivos. Que saben que para Fabián, para mí y para todos los que estamos aquí es un trabajar en el Valencia, por lo tanto ellos... Para ellos también es un privilegiante en el Valencia Y siempre una cosa muy importante que Es que los, demás sí, ah. que los demás te ganen El talento y la calidad La futbolista de Valencia la tiene Sin ninguna duda Lo que tenemos que poner todos es lo mejor La actitud, la humildad, el trabajo, el esfuerzo Porque así es como se siente orgulloso Nuestro aficionado claro. Por lo tanto eso tiene que ser innegociable En este club de, Pero cada día y no. Yo me torne loco, Yo voy loco. Yo voy loco. Si ves, no. Es que usted clarísimo Ahí parla pues eso de hay una palabra muy importante aquí que es cuando dice el hambre que teníamos nosotros el, las eh, ganas eh, ahí, que teníamos ahí. nosotros y yo y creo y creo que es, más grande el valencia este verano ha vendido hay, ha, ha comprado pero ha vendido y ha vendido a muchos de los que no tenían hambre algunos, Ahí pablo ahí algunos alguno está por el sur Siendo dirigido por algún viejo conocido del Valencia Ya me has perdido Ah, vale, vale No voy a decir a quién hemos vendido para allí Pero pero hay personas no, que no tenían hambre En Calomao, en Calomao. En Calomao. Y, y más que no tenían hambre El Valencia tenía un vestuario de jugadores que jugaban cuando les daba la gana O sea, pero así Correcto Literal Si llegaba a un partido de Champions y veían que era un escenario tipo el Bayern de Múnich Cuando se quedó con 10 eh, jugadores Pues eh, hacen un partidazo Luego llega Y luego llega otro partido de liga y hacer una castaña, o sea, tenían jugadores que más que antes eh, jugaban cuando les daba la gana. Eh. Tenían talent, pero no tenían talento. Un vestuario de niñatos, no, por decirlo así. No, no, te ha, no ha quedado, quedado niquelado, eh, te quedado niquelado. No le peguenme volte. No, no. no, es que no. Así, y, y yo creo que también eh, una de las virtudes de Rufete es traer jugadores con hambre y, y mirar también que, que vengan jugadores humildes, ¿no? No, y ese hambre se ve en el campo porque el día del Sevilla, esa segunda parte, en esa segunda parte se ve hambre, porque esos partidos hace un año se escapaban. Se, se, eh, pal, esos partidos hace palmatoria. un año, en el 80, ibas como loco a por el empate... Y 2-0. Y 2-0. Pues mira, eh, Gallá, voy a poner dos ejemplos, uno que pongo siempre, y Gallá mmm, dijo al respecto de ese partido que cuando nos hicieron el el cuando nos expulsaron, perdón, porque te vas al final de la primera parte 43-44 con 1-0 en contra injusto, pero te vas al descanso 1-0 arrancas mal, arrancas mal porque a a segunda parte no es buena y puede que en minuto 10, 12, 13 incluso te expulsan a injustamente lo digo yo, así lo creo, a Rodrigo de Paul y en ese momento de la expulsión cuando todo está en contra Gaia dice que nos miramos unos a los otros y dijimos, este partido no lo perdemos y yo pongo siempre un ejemplo que la semana pasada ya puse ya va a expulsar, me, me pasa a Valencia Soca y China eh, en el Supermurciélago OES una entrevista a Chisco Muñoz, ex-Suart de Levante, Recreativo, Tenerife, ahora está en Georgia, ¿vale? Eh, después de la entrevista, pues Raonan, no, no sé qué, no sé cuánto, Entonces, digo, pero Carlos, ¿yo qué voy a hacer? Yo acabo de subir al primer equipo, ¿y yo qué voy a hacer si Anglomá, Carbón y Cañizares Anglomá, Carbón y Cañizares y Ayala van como motos? Es decir, al final se contagia, tío, se contagia. Y de la misma manera que se contagia la niñería que a la que fea referencia a Abel, se contagia cuando el primero que va es por pues ejemplo, voy a decir, por ejemplo, Javi Fuego que tiene los, las limitaciones pero es honrado, y Javi Fuego contagia comportamientos honrados, y acabo ya con esto y el punto de inflexión para mí para mí el punto de inflexión es Canales el Valencia le dice a Canales que no, no, tú no estás pensando aquí tú te vas el no. dice canales, tu te vas. Es, es, es, per, a, per a mi el punt d'inflexió del, del que tu parles és la decisió que pren Rufete l'hivern passat sí, sí, quan... quan recent ha plegat a la Secretaria tècnica una miqueta de rebot eh, encara no sabidor si va continuar el 30 de juny eh, amb tot això obert altre diu jo me neteixo les mans i ja volem que... i este diu no, no jo no sé si jo vaig a continuar el 30 de juny, però jo, a dia d'avui, penso que en aquesta plantilla no arribem a cap lloc. No sé si amb el que puc portar, o dur, en el mercat d'hivern, eh, puc canviar la situació. De fet, el Valencià acaba no arribant a la UEFA. Però sí que tinc clar que més aquest vestidor no anem a cap puesto. Pot ser que Canales, a paraula, no siga a punt d'inflexió i a millor, encara ha més encertat, utilitzar metàfora. Però el que vull dir jo és es que Canales és un tio... Les tío. paraules d'Europa de TV van ser di directament mirant el sud de la plantilla... Quidugo, una oferta, Pota Claro, pero Canales es un tío que está... El Valencia el ficha cuando está lesionat Y paga molta pasta al Real. 12 receta. kilos. Y el el ficha cuando está lesionado. Se el queda cuando está lesionado, ¿eh? Se el queda... Y el renova. No, no es que el renova, se el queda. Ejerce eh, la opción de compra. Eh, es decir, la, la opción de compra. Es, de, de lesionarse, pero según Vega. Y tú, a las primeras de cambio que hay un entrenador que quiere arriba más mordiente del que tú hoy le puedes dar dices que te quieres ir al Villarreal porque, y que hace una oferta de dos millones y medio por ti eso es tomarle pelo a la gente por lo tanto eso lo mezclas con lo que estábamos escuchando de Rufete y la conclusión, ¿sabéis? pues ahora te vas, pero a que me pague más y te vas a la Real, y al final se va a la Real Porque sí, sí. es tomarle el pelo a decirle No, no, no no es que yo me voy, pero me voy al Villarreal Oye, es que el Villarreal ofrece dos millones y medio Que no culpo al Villarreal, eh Ofrece no, lo el, que le da la gana el ve una opción de mercado, y, y, punto. Uy, y punto, uy, uy, uy, uy. ofrece lo que le da la gana Pues esto es lo que, la diferencia Y al final, vamos a la palabra Niñato que decía Abel Conclusión, ¿de dónde sale un equipo de fútbol? ¿De la, de la parte de esta O de la parte de antes? <risa> yo, yo tengo muy claro que Evidentemente es más fácil hacer un equipo que pense. Y después voy a lo que tú dices, y luego ya veré dónde llego, pero lo primero es hacer un equipo. Evidentemente. No, y que los Evident. que saben y los que en este equipo también hay que decirlo, no hay titularísimos seguros, pero también hay que decirlo que los jugadores del vestuario saben que los que tienen el puesto asegurado corren como el que más. Ah, claro, ese, ese, ese es el gran secret. Entonces lo que tú decías antes en la época de Bangloma, la época de ahora Todos los jugadores saben que ocurren como motos o no tienen ah, un sitio en el equipo. O la prueba de que no tiene nadie el puesto asegurado que para quitar a, para quitarle el puesto a Javi Fuego, me parece a mí que amigo, más tarea que sudar, ¿eh? Claro, pero tinta china. Tinta, tinta china. Augusto, Zuculini, que, que nos que hemos enamorado cuidado. de Javi Fuego, ¿eh? No, no. Sí, no. <risa> Ahora mismo sí que es un indiscutible por, por eso, hemos visto. Por eso a ver yo volvía a la rueda de prensa de hoy de Paco que tiene muchos mensajes. Paco es internacional con España. Es una de las estrellas. Hoy, con la llegada de Negredo, puede que tengamos alguna duda, pero es el jugador más querido por la afición, Paco. Paco Alcácer se, es el jugador cabute, más querido. Pues a, Paco el, traído, a Paco Alcácer le han traído a Negredo y Paco Alcácer sale y dice, yo voy a competir. No está por detrás cascando al ah, es que me han traído no, no, no, no. No, no. Paco Alcácer sale y dice Yo voy a competir Ahora usted, Felipe Augusto, si quiere no compita con Javi Fuego Ahora usted, Joao, si quiere no compita con Barragán Ahora Joel, ¿cómo no vas a competir Si Paco está diciendo que yo compito? Es que... Esos son los mensajes claro. Es que es un equipo, no, no es de... Una... El equipo de fútbol Se construye sí. así, caray Pero Carlos, no es una cuestión de ir competir Es una cuestión de que asumís esa competición Como algo natural En el Valencia arribó un momento En que que un futbolista Tinguera que competir Pero el yo Le molestaba Claro La entrevista De Amparo, cree que va a ser Amparo barbete En el diario levante El mercantil valenciano uh -huh. Publica Dumencho Dijun, No recuerdo exactamente Ahora Otamendi Otamendi ¿eh? Correcte Otamendi nimet, nimet. Dice La competencia Que hay aquí Hace que no puedas Bajar los brazos Es que Al final Eso se tiene que fomentar Ojo el club tiene que tomar decisiones justas. El entrenador tiene que tomar decisiones justas. Y el entrenador ha hecho cosas este verano que yo las he resaltado en el periódico y, la, y han pasado desapercibidas. El entrenador protegía a Matié. Yo es que a lo mejor me voy, no juegas. Tú no juegas, yo te protejo. Yo te protejo a Matié. Y la gente está viendo que el entrenador entiende al futbolista. Los que están en el vestuario ven que el entrenador entiende al futbolista. Eso fomenta la competencia porque no hace como Jukic que me tira a los leones. Ojo, ¿eh? Bueno, está claro. Y, y, el, y el futbolista, cuando veía a uno proteger a Matié, toma nota. Ah, pues este este es mío. Hace la de Aragonés. Hace la de Aragonés. Defender siempre al jugador. Luego ya en el vestuario. Y luego ya salvo, te pega un palo, no sé qué. Pero el entrenador, puerta cerrada, defiende a Matié. No juegas, entiendo que te quieras ir al Barça no juegas tranquilo. Ahora, si luego te quedas yo te digo, esa pared hay que tirarla en dos cabotades, va la pared en dos cabotades al aire. Un equipo de fútbol es eso. Sí. Mourinho, ¿qué le pide a la gente? ¿Abel? Mourinho. A su Mourinho, futbolista. Capi, Mourinho, cu cu cuant era entrenador, que eras más personal. No, no, persona pero, no, no lo, lo, he, lo he dicho con retranca, pero al final, la base de Mourinho es una fidelidad absoluta de sus jugadores. ¿no? Sí, y sí, ponerse él sí. por delante de la prensa cuando el partido es malo para él recibir las... Las cuando leches pero sí, es que... Lo, que pasa que, lo que pasa que Mourinho se metía <risa> Se metía en cada de mis generos no, que sí. es que Era arri... un chafa charco ah, no, no, no, Mourinho pero... arriba al Madrid Més entrenador que personaje Y izquierdo al Madrid sigue en Més personaje que entrenador no, pero Yo hoy leía precisamente un, un texto de Axel Torres Que hablaba del Mourinho de la época del Oporto uh -huh. eh, Cuando aún no le había devorado el personaje no lo había devorado, la caverna de, la Mou, caverna ¿no? de Mou. La caverna de Mou. <ríe> y, y por aquel entonces sí que sabía medir bien el ponerse delante de la prensa, el recibir las leches. Y luego ya, con el tiempo, se le fue. Yo, yo, en definitiva, y, y para de charrar, que no para de charrar, yo ve que de la madre Rufete, en uno, al final se cuida lo que se tiene que cuidar para hacer un equipo de fútbol, y es el vestidor. Es que la base. Son las decisiones justas cada día. Y no decisiones que se van a presen últimamente, que ya no pase tornará a contarles, que van en contra de que al final un, de Fel un equipo de fútbol. Benítez cinguea un futbolista internacional. Castigado, Él lo hacía entrenar en los partidos, lo, lo hacía calentar en la banda. Yo Johor sabía que estaba castigado y no a jugar, y lo tuvo un mes castigado i ho hacía entrenar i tot i hi ha un jugador també per votar-se una de les normes internes de comportament, el va agarrar el diumenge després d'un partit on havia sigut el millor li va dir, vostè sabeu que està fent una cosa que no toca, de veritat, sí, bueno, però és que hem guanyat, jo he fet tres gols no, no se preocupe, al 100 demà reuneix l'equipo en el gimnàs qui va ser jugador al centre i diu, este senyor va irse a votar les regles les regles són iguals per a tots si volem arribar al lloc on tenim que arribar Eh, vosotros decidíos o putzeo al carro en enorme o no putzeo al carro y a ha tocado entrenar y tú el dumenche no vas a jugar ha hecho Dijuns eh. pero bueno es que un entrenador le hace seis, seis cosas eh, un entrenador lo que no puede ser es una, es una germana de la caridad un entrenador está un político que es eh, que lo que ha dicho un está, de, como del bosque de, de, eh, ahí, ahí a ver ahí. deportes capafora ¿qué va a hacer Luis Aragones cuando en la Eurocopa que guaña España la del 2008 agarren a Sergio Ramos de festa en una discoteca Y si en de prensa unega todo, le dio un mentido a los y después engancha a Sergio Ramos en el vestidor y la encala metre y mitz. La encala metre y mitz. Pero es que a eso de ser un entrenador. Y en efecto, yo estoy de acuerdo, eh, parlanta a la base del vestidor, a los niñatos que di a Abel, a las cosas se contaban a Carlos, a los detalles que apuntaba Pablo, que en efecto jo crec que el Barça tenia futbolistes on el jo estava abans de l'escut mm. i ara l'escut i ara a, parles el allò. Rufete i Rufete et diu l'espírit eh, de l'entrevista a la que fem referència mm -hmm. que està en la pàgina web de Super per cert, diu. Eh, la pregunta és simple qual és el perfil que buscaix allà el Rufete de futbolista pel València Fa, que quiera venir exacte ho diu, diu Eh, que está si Rami es que viene con la promesa de que te voy a vender. A y para plasmarlo eso te, te pongo una cláusula que desciende. Ya va acabas. Ya va a que son pekezona la guitarra de Carlos Goñe yo sí. voy decir que tanquea la paleta pero güey. Abel Morales hasta boost. Un placer. Sí, sí. El bueno, el nostre, en el para segundo Ostre. Te tornemos a sentir como en el salón de casa. ¿A ver, pichaba buena fuente o qué? <risa> buena fuente le quedan, yo creo que 15 días lo tienes ya por ahí. ¿no? Vale, vale. vale <risa> Está te, te tornemos a sentir. Gracias. Venga, buenas. Al compadre la siesta, a ver, una mala. Carlos vos Vale, hasta otra. Pablo lleva un placer. Venga, buenas noches. Juanema dice así, pues eh la portada de superdeman. Eh, Carlos Paco apuesta por el Valencià. M'alegre molt. Eh? També esteu pendents de la de Levante Mercantil valenciano. Anem a baixar sí, recordant que eh, demà a les dues i mitja Supermurcielago en Levante Televisió. Que a les cinc i mitja se remet a este programa. Cinc i mitja la reemissió d'Esports 97 Nits, que tornarà de males les 11 i mitja de la nit. A esta la vostra sintonia. A la 97.7 acaba Esports 97 Nits. Comença la nit. Gràcies. Adeu. I fins demà.